Este verano puedes toparte con el promotor argentino de bloqueador solar. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quieres probar la nueva fórmula de Cocoa Natural Solar System? ¡Ah, no! ¡Eh, factor mire, está re no, bueno!、No, no, no. ¡Mira, te no, echo la espaldita,、no. vení! ¡Oye, esa、ah, no es mi espalda bueno, ya! Bueno, pero también necesita protección, ¿eh? ¡A tú!、Oh, ¡Qué lindo bikini u s a s t o puedes toparte con esto! El Tour Escudo Power Party 2007 sigue desordenando el verano. Quinta pata, Valdivia, con la maestría de Hidalgo y el tributazo a los Guns N' Roses de Sweet Rose. Jueves 8 a las 23 horas en d i s c o t e c Scanners. Es más rock, escudo es más cerveza. Colaboran Guitarras i Banes, Zapatillas PK y Radio Futuro.